Bueno, su máxima colaboración y aceptación, pues, ¿no?, para que abran las puertas, que abran las ventanas, para que logre penetrar el, el insecticida y mate, pues, al mosquito, ¿no? Eh, Ese es hablando de la fumigación. Sin embargo, cuando estamos hablando de la eliminación de los desechos, que voten que la botella, los floreros, los recipientes de plástico, de vidrio, que justamente ahí donde están los criaderos del mosquito. ¿Cuántos casos de dengue ya se ha registrado en Montero? Mire, el último dato que tenemos son 160 casos. Aparentemente no hay ni un, ni un fallecido, por lo menos eh, en una forma demostrada, digamos.